...la Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 25 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... de ...este lunes 9 de agosto. Elche, buen día, de Antonio Bazán volverá en septiembre... ...y mientras tanto las noticias locales comenzarán a esta hora de la mañana... ...aquí en el 101.4 de Elche Radio Marca... Esta semana sigue marcada por la pandemia, ya que nos ha dejado sin las habituales fiestas patronales. Pero, a diferencia del año anterior, se han programado conciertos en diferentes puntos de la ciudad, como el Orde Vais, la Rotonda del Parque Municipal y el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Y actos festeros como los que han tenido lugar desde este pasado fin de semana, que culminarán el 14 y 15 de agosto, el próximo sábado y domingo por la tarde, con la interpretación de Motetes del Misterio. ...de la Vespra y la Festa por parte de algunos cantores... ...de la capella y la Escolanía en el interior de Santa María. Y aunque no sean los actos tradicionales de nuestras fiestas... ...preocupa y mucho el botellón... ...y las concentraciones masivas de jóvenes... ...que se puedan producir en los alrededores de los recintos... ...donde se llevarán a cabo estos conciertos y actos culturales. Por ello, el alcalde ha recordado... ...que 1.700 agentes de las Fuerzas y Seguridad del Estado formarán parte de ese dispositivo que ya se ha movilizado para evitar contagios y en especial los botellones. En definitiva, el alcalde espera que esta sea una semana sin incidentes ni contagios. Lo escuchamos. En efecto, esta semana habrá actividades musicales y culturales que van a posibilitar un ocio ordenado, que evitan las aglomeraciones propias de las fiestas y que están encaminadas a mantener el pulso y la actividad en la ciudad de cara al turismo y también de cara a los propios ilicitanos. Pese a ello nos preocupa que se puedan formar aglomeraciones en el entorno de las zonas donde se desarrollan los conciertos y desde luego nos preocupa también el botellón porque es un foco de propagación del virus. Por ello apelamos a la responsabilidad de los jóvenes porque en su mano está evitar las consecuencias en muchas ocasiones muy negativas que todavía hoy sigue generando el virus. Todas estas razones nos han llevado a reforzar el dispositivo especial de seguridad para estos días. En total serán 1.700 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que van a velar para evitar incidentes y también para contribuir a contener los contagios. Si bien, al margen de ello, al margen del dispositivo, es absolutamente necesario que todos hagamos un ejercicio de máxima responsabilidad y civismo para extremar las precauciones, especialmente los más jóvenes. Pues en cuanto a los contagios, deberemos esperar a mañana martes para conocer si seguimos creciendo o si ha frenado la curva de contagios, porque es cuando Sanidad va a actualizar los datos por municipios. Lo que tenemos es que el pasado viernes cerramos la semana con 459 casos acumulados por cada 100.000 habitantes y con un fallecido por COVID, es la cara más dramática de esta pandemia, con 5 pacientes en la UCI y 24 ingresados en planta. La vacuna está funcionando en esta quinta ola porque los ingresos hospitalarios se han reducido notablemente en relación a las anteriores olas. Por ello, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer mismo que para esta semana se va a acelerar la vacunación entre los más jóvenes. Ya se han citado a más de 138.000 adolescentes entre 19 y 16 años y en algunos departamentos, los más reducidos, comenzará el proceso entre los jóvenes de 14 y 15. Todo para que el inicio del curso escolar, la mayoría del alumnado haya recibido al menos una dosis. Para esta próxima semana se ha citado a 163.000 adolescentes entre 19 y 16 años para vacunarse. Además, en algunos departamentos con grupos de edad más reducidos comenzará a vacunarse a chicas y chicos de 15 y 14 años. Estamos, por tanto, acelerando el proceso de vacunación para poder llegar al inicio del curso Con el alumnado de formación profesional, bachillerato y educación secundaria vacunados, al menos con, con una dosis. Eh, la próxima semana, 378.000 personas están citadas para recibir la primera o la segunda dosis. La Glorieta con Rosmaría. Pasan cinco minutos de las nueve de la mañana y seguimos con más asuntos, porque en unos minutos vamos a entrevistar a la portavoz de Compromiso y Concejal de Movilidad, Esther Díez, quien presenta esta misma mañana el proyecto del nuevo carril bici de la avenida de Alicante. Y atención a los conductores, ya que hablamos de movilidad, porque hoy y mañana será difícil conducir si se va hacia el sur de la ciudad porque se corta al tráfico la calle Cile de Fara desde el cruce con la calle Puerta de la Morera, por trabajos de una cometida de saneamiento. Estará cerrada, por tanto, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ...se permitirán los accesos hasta el aparcamiento subterráneo... ...del centro de congresos y hasta la calle Virgen del Remedio... ...para acceder a solas... ...por otro lado la concejal de fiestas va a asistir... ...también esta mañana a la presentación en el corte inglés... ...de la costra gigante solidaria... ...que ha preparado la gestora de festejos populares... ...y en la plaza de Bais, ...a mediodía se darán los detalles del monumento... ...se presentará el monumento festero, el mirador de la fiesta... ...mientras que el concejal de modernización Héctor Díez... ...presentará los nuevos juegos infantiles... ...de Lord del Monjo... ...y en la página de sucesos les contaremos... ...que la Policía Nacional ha desarticulado... ...un grupo organizado que se dedicaba a robar... ...en el interior del aeropuerto del L'Altet. ...los delincuentes escogían a sus víctimas... ...la mayoría turistas extranjeros... ...y los abordaban en el aparcamiento para robarles... La policía diseñó el dispositivo y logró detener a tres hombres de entre 50 y 55 años de edad... ...de nacionalidades distintas, cubana y peruana... ...con un largo historial delictivo por hurtos en otras ciudades españolas. También hoy en La Glorieta entrevistaremos a Ángel Urbina, portavoz de la Comisión Técnica... ...de la Mesa Provincial del Agua, para analizar qué posibilidades tienen nuestros regantes... ...para frenar los recortes del trasvase Tajo Segura que ya han comenzado a aplicarse desde este mismo mes de agosto, para El Regadío. Y terminaremos con una entrevista al responsable de la plataforma en defensa de la Cruz del Paseo de Germanías por los, las más de 11.000 firmas recogidas y que el equipo de gobierno cuestiona por considerar que la mayoría son de fuera. Una polémica que continúa ya, que en la última junta de gobierno, la del pasado viernes, se adjudicó la redacción del proyecto para modernizar la plaza de Germanías sin la cruz, al despacho de arquitectos Rocamora. Además, en cuanto a las fiestas, pues los ganadores de la primera edición del Festival de la Canción Festes de Elche, que tuvo lugar el pasado viernes por la noche, son Mario Sabuco, en la categoría de adulto, y Claudia Saura, en la de juvenil. Ambos han participado anteriormente en diferentes programas televisivos de talentos, y el sábado por la noche hubo más música. Más de 300 personas asistieron al concierto de música festera de moros y cristianos en el Ordebaix. Durante el evento, que fue retransmitido por Teleelch, se realizó un recorrido musical con la interpretación del paso doble y diferentes marchas dedicadas a cada una de las comparsas licitanas que nacieron hace 40 años. El presidente de esta asociación de moros y cristianos, Julián Fernández, lo tendremos en el programa de Rosa Lucas. Entre amigos en ese programación especial que hemos abierto aquí en el 101.4 de TVH Radio Marca para dedicarlas a estas no fiestas pues con música continuamos para disfrutar en esta mañana del lunes con la voz y el talento del gran Elvis Presley May this tenderness claim. When the fire of spring is a memory May you still be my own When a hundred years have flown But if it can't be Give this moment to me While I dream is bright, put your sweet arms around me, and love me tonight, love me tonight, let me feel your lips on mine. Possessing you, I'll confess to you, if I knew that our love would be gone with the stars and the dawn's gray light, I'd still hold you close and whisper, 1.4 Teleelx Radio Marca Mentre tú vas per un altra, ella ha de estar vigilant la seua copa. Mentre tú penses a tornar, ella pensa a tornar fuera de perill. Mentre tú no lluites per la igualdad, ella continuará patint agresiones masculistas. Elx per tothom, Casa de la Dona, Ajuntament d'Elx, Pacte d'Estat contra la Violencia de Género, Gobern d'Espanya. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape, y cuando se escape, volver a perseguirla, y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q3 puede ser tuyo por 295 euros al mes y entrada de 11.350 euros. Time to live, Time to Audi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 Se han hecho mmm, infinidad de versiones de esta canción popular, pero la más conocida sin duda fue la que interpretó este famoso dúo. ¿Estás a la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 Sweetest angels, Mary and Christ my the no Christ in the without no sleep. Strands and all wishes of God She'll be a true love of life Tell her to in A sickle of blazing in fun and burnt Our Where the Tell to repent And the it all And to buy a page of cards A love of all me A true love of mine Are you coming to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 Protagonizada por la actriz y cantante Julie London, quien se caracterizó precisamente por su voz tan sensual. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand I get misty holding your hand walk my way and a thousand violins begin to play Or it might be the sound of your hello That music I hear I get misty The moment you're near You can say that you're leading me on But it's just what I want you to do Don't you realize how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my own would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my My hat for my glove. I get misty and too much in love. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too mistaken.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 Con Rosemary Alonso 20 minutos pasan de las 9 de la mañana Y antes de la entrevista Con la concejal de movilidad Esther Díez De la que hablaremos de los carriles bici Que ya se presentan Los nuevos carriles bici Pues vamos a disfrutar de más música De jazz Con Luis Armstrong Give me a kiss pill dream on And my imagination will thrive upon that kiss Ooh, sweetheart, I ask no more than this A kiss to build a dream on give me a kiss before you leave me And my imagination will feed my hungry heart Oh, leave me one thing before we part A kiss to build a dream home When I'm alone With my fancies I'll be with you Weaving romances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 With my fancies I'll be with you Weaving romances Making believe really the truth Oh, give me lips for just a moment And my imagination Will make that moment live Oh, give me what you want give I kiss the 101.4, tele Radio Marca La Glorieta, con Rosmar y Alonso Pues pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y ya tenemos en los estudios de Tile Elch Radio Marca a la portavoz de Compromís y concejal de Movilidad Urbana, Esther Diez. Buenos días, Esther. Muy buenos días. Lo primero, hoy lunes 9 de agosto le han puesto los deberes, o si sea, ha puesto usted misma los deberes, porque presenta dentro de una hora apenas eh, el nuevo carril bici de la avenida de Alicante. Supongo que dará los detalles en una hora, pero ¿qué nos puede contar de este carril? ¿Qué, qué, qué previsiones hay para comenzar el carril bici? Porque es una prolongación del, de la avenida del Juan Carles. Efectivamente, bueno, eh, en agosto eh, seguimos trabajando y de hecho ahora están finalizando muchos de los proyectos que tenemos no solo en el área de movilidad, sino en el conjunto del área de, de desarrollo sostenible. Y precisamente hoy pues, presentamos este proyecto que ya ha finalizado, que ha pasado también por una mesa de movilidad y que ahora va a ser enviado a contratación con el objetivo de que en unos meses, cuando ese proceso de licitación haya culminado, puedan empezar las obras. Lo que situamos pues alrededor de principios de 2022. Hay que tener en cuenta que hablamos de un carril bici que efectivamente eh, conecta con el que ya existe en Juan Carlos I y seguirá hasta la rotonda final de la avenida de Alicante la que conocemos bueno, como uh -huh. la rotonda de la ciudad deportiva eh, y lo que va a hacer es garantizar por fin que los vecinos y vecinas de Altavix cuenten con un carril bici seguro, segregado del tráfico rodado con todas las garantías para que eh, las personas que quieran en su día a día apostar por el uso de este vehículo sostenible lo puedan hacer de la uh -huh. manera más cómoda y segura. ¿Y qué impacto tendrá este carril bici en una avenida como la de Alicante, que tenemos cuatro carriles de circulación. Bueno, pues esto nos va a permitir que sea una actuación que beneficie no solo a los ciclistas, sino al conjunto de los vecinos y vecinas del barrio, que lo que vienen demandando precisamente desde hace años es que deje de utilizarse esta avenida como una carretera nacional con altas velocidades y con alta presión de tráfico. Por eso lo que vamos a hacer es eh, le damos un tratamiento diferenciado la primera mitad de la avenida de Alicante, la que está enclavada digamos, en la parte más tradicional y, y eh, de el barrio y que cuenta con más zona residencial, ahí suprimiremos uno de los carriles de circulación de salida en dirección hacia Alicante y el carril bici discurrirá por la parte central de la avenida porque al final lo que hemos visto con el modelo de otros municipios es el que es más seguro para los ciclistas porque no entra eh, en, bueno, en, en esos momentos de conflicto con los coches que están girando a un lado o al otro de la calle y a partir del orden Montenegro ja, eh, que en ese momento ya la avenida pues deja de tener tanta zona residencial y que además recibe los aportes de tráfico de calles como por ejemplo Sucre lo que hacemos es recuperar los dos carriles de salida hacia Alicante, el carril bici continúa por la parte central y lo hacemos pues suprimiendo la banda de aparcamiento ya en ese tramo final en el que tenemos edificios nuevos que tienen aparcamientos subterráneos y que no hay tanta demanda como en, en la zona previa y en, reducimos un poquito la acera que hay junto a la zona verde que los oyentes pues pueden ubicar ya enfrente de la ciudad deportiva saben que aquí existe la acera normal la zona verde y después un trocito de acera que se utilizaba pues para instalar para tener colocadas allí las farolas que existen este trocito de acera se suprimirá y así conseguiremos yo lo, lo que digo es que es casi una cirugía de precisión porque bueno yendo casi al centímetro hemos conseguido pues encajar eh, esos cuatro carriles de, eh, de circulación que hay en la avenida en su tramo final más este carril bici pues garantizando la me el mejor equilibrio para que la movilidad eh, ciclista pueda eh, funcionar con normalidad en esta calle, que eso no afecte de uh -huh. manera especial al resto del tráfico aunque sí que tengo que decir que vamos a bajar la velocidad a 30 en toda la calle y lo que buscamos precisamente también es bajar la velocidad y también reducir la presión del tráfico eh, en esta calle y eh, eh, esperando, bueno, pues que, que lo puedan utilizar cada vez más uh -huh. ilicitanos y ilicitanos, de hecho ya nos hemos reunido con vecinos y con comerciantes de Altavis y están muy a favor del proyecto. O sea que Este proyecto nace con el consenso de los vecinos de la zona. Efectivamente. Eh... Es lo mismo, ¿por qué no hicieron lo mismo con el de la avenida Jean Carles I y José María Buch? Porque les critica mucho la oposición por realizar estos carriles bici sin el consenso de los vecinos. Bueno, en realidad es que tampoco hay eh, vecinos organizados en ningún tipo de entidad en ese entorno. Y entonces nosotros, tanto en el caso de la Avenida de Alicante como en el caso de Pérez Joan Perpiña, hemos hablado con las entidades que existen, que están organizadas. Eh, tenemos unos interlocutores, en este caso... pues pues eh, no podía ocurrir lo mismo porque no existen ¿no? entidades con las que poder tener eh, ese feedback. ¿Cómo están funcionando los que ya están en marcha, los de la avenida Juan Carlos I y José María Buc? Si continúa usted firme en llevar a cabo más carriles bici porque la avenida Alicante no es el único, también está el de Joan Perpiñá. Eh, es porque consideran que sí es un acierto para ustedes esta política. Bueno, desde luego eh, yo entiendo que es el único camino posible. Eh, hay ciudades españolas y europeas que nos llevan años y años de ventaja y que con la puesta en marcha de estos carriles bici han conseguido que mejore no solo la movilidad ciclista, sino en general la calidad de vida para los vecinos y vecinas. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Juan Carlos I, hemos conseguido que se reduzca al 50% los vehículos que estaban pasando por esta calle y eso al final es un beneficio para los vecinos, también para el Palmeral, porque recuerdo que esta calle está enclavada en el Palmeral histórico y al final se trata de llevar a cabo una política de movilidad que rebaje la presión de tráfico del casco urbano y lo lleve hacia las circunvalaciones que están creadas para eso de hecho, pues en el momento en el que el Ministerio de Fomento por fin se decida a culminar la circunvalación sur, eso nos permitirá dar un paso todavía más y continuar, como digo Con, con esa política de reducir la presión de tráfico en general, poner a disposición de la ciudadanía modos de transporte alternativos que puedan ser una realidad en su día a día y, desde luego, cuando le hemos preguntado a los vecinos y vecinas de Elche por qué no cogen más la bici, nos dicen que es porque se sienten inseguros y para dar respuestas a demanda lo que estamos haciendo es construir estos carriles bici seguros y segregados que les den todas las garantías. Otra de las críticas que es, uh, llueven sobre esta, esta actuación es la falta de aparcamientos. Los carriles, ¿el carril de la avenida de Alicante reduce aparcamientos en este tramo? Reduce aparcamientos solo en la zona final de la avenida de Alicante, como digo, a partir del huerto de Montenegro, donde estamos hablando de zonas residenciales más nuevas, que ya cuentan en su mayoría con aparcamientos subterráneos, que en las calles adyacentes existe también oferta de aparcamiento y, por tanto, no estamos hablando de una zona con dificultades, estamos hablando solo de la banda derecha de este tramo final, y en el resto del carril bici no se suprime ningún aparcamiento y lo mismo ocurre con el de en Perpiñán donde tampoco se suprime ninguno en toda la actuación ¿Qué van a hacer ustedes con la falta de aparcamiento? Porque en la zona centro sí se han reducido eh, las actuaciones que han llevado a cabo de plataformas únicas también no solo de carriles bici ¿Se van a construir aparcamientos subterráneos en, esta, en lo que queda de, de mandato? Bueno, hay que tener en cuenta que no es una urgencia a día de hoy porque sigue habiendo oferta de aparcamientos subterráneos. De hecho, en los aparcamientos que tenemos en la zona centro, la ocupación media es de un 30%, con lo cual eh, hay suficientes plazas de aparcamiento disponibles para la demanda que, que existe. Para las personas que, que opten por aparcar su coche de manera gratuita, al final tenemos que entender que no todo cabe en las calles y, por tanto, si queremos calles accesibles, calles que incluyan carriles, bici y también para patinetes para que vayan de manera segura y aceras más anchas donde puedan circular los peatones, eso obviamente tiene que ser eh, a costa de algo porque es matemáticamente imposible que eh, los centímetros que tiene una calle nos den para más entonces las personas que opten por aparcar en la superficie tendrán que hacerlo en entornos que están más alejados del centro estas bolsas de aparcamiento ya están a disposición de los vecinos y vecinas, tenemos eh, el aparcamiento de la Universidad Miguel Hernández. Tenemos entornos, por ejemplo, como la parte sur de Portes Encarnades, la parte más hacia, hacia la torreta, que también ofrecen eh, pues ese aparcamiento en superficie gratuito. Es verdad que más alejado de la zona centro, pero al final se trata de decidir qué es lo prioritario. Y nosotros tenemos claro que lo importante debe ser garantizar pues esas calles accesibles, que además donde lo hemos llevado a cabo, eh, eso ha, ha contribuido también a embellecer estas calles y a dinamizar también el, el comercio local. Y Yeah con un modelo, como digo, en todo caso, la oferta del aparcamiento subterráneo existe y es más que suficiente para la demanda actual. El, avenida, el carril de la Avenida Alicante se presenta hoy, el nuevo carril, el de Pere Joan Perpiñá, se presentó ya hace meses. ¿Cómo están las obras, el inicio de estas obras? ¿Cuándo empezarán? Porque el de la Avenida Alicante se adjudica hoy, este año. Pero el de Pere Joan Perpiñá... Pues son procesos paralelos porque en el tiempo han coincidido que hemos terminado los dos proyectos justo ahora y por eso estamos llevando a cabo las presentaciones y eh, los mandaremos este mismo mes de agosto al departamento de contratación y ya dependerá de lo que se tarde en ese proceso de licitación lo normal, digo en condiciones normales, pero bueno en un proceso de licitación pues nunca uh -huh. se sabe pero lo normal es que ese proceso dure unos 4 o 5 meses y a partir de ahí comenzarían las obras que en ambos casos eh, pues está previsto que dure unos 4 meses, así que yo espero que para el verano de 2022 ya podamos contar uh -huh. con estas infraestructuras en marcha. Pues el, el aparcamiento es quizá la situación más polémica, ha dicho que hay suficientes aparcamientos eh, pero ¿qué pasa con el aparcamiento del mercado central? Porque ustedes Y han asumido que el provisional se queda allí, los placeros piden un parking, van a hacerles ustedes un parking subterráneo al mercado provisional Bueno, en el entorno también saben que existe oferta de aparcamiento, pero en todo caso eh, sí que desde luego estamos abiertos a que en todo este entorno de, de José María Bú pueda ponerse en marcha un aparcamiento. Obviamente eso depende también de la iniciativa privada y es cierto pues, que estamos en, en un momento en que la situación es más delicada y eh, bueno, pues eh, con el caso de que exista eh, una iniciativa privada con eh, voluntad de generar este aparcamiento por nuestra parte pues, todas las facilidades para garantizar pues, ese camino que tiene que ser hacia aparcar los coches en, en el subsuelo y dejar eh, la, la calle pues libre para, sobre todo en un enclave como este, ¿no? del mercado central claro. que al final también en el plan de movilidad se sitúa como uno de los corredores verdes de hecho es el punto al que van a unir los diferentes corredores verdes del play de Carrus para poner en valor pues eh, este entorno único del río Vinalopó que lo que buscamos es precisamente embellecer y, y promocionar también desde el punto de vista turístico y eso pasa por actuaciones de este tipo donde obviamente pues, los vehículos tienen que ir al a subsuelo. Pero bueno, de momento tenemos esa zona azul en la que también, por cierto, estamos trabajando a nivel global para replantear y bueno, desde luego pues... Eh, Todas las mejoras que en el corto plazo podamos hacer eh, pues las, las llevaremos a cabo. En la última entrevista creo recordar que dijo que ustedes apoyan que el provisional se convierta en definitivo en una zona jardinada porque no hay otra alternativa. Eh, y en cuanto al derribo o rehabilitación del viejo mercado central, ¿el concurso de ideas va a contemplar ambas opciones? Bueno, al final eh, el trabajo se está orientando a poder eh, bueno, garantizar que permanezca eh, el edificio actual. Sí que es cierto que retranqueando el edificio para eh, pues, alinearlo con el carril mayor de la vila y garantizar al final que, que también ponemos en valor todo el entorno de, de los baños árabes, se están ultimando estas cuestiones porque al final eh, también eh, bueno, viene definido pues, por los usos actuales que se les puede dar al suelo. Y al final queremos un proceso que no se eternice en el tiempo, sino que podamos poner en marcha lo más rápido posible. Pero, eh, como digo, con esa, desde luego, eh, intentando que, que el edificio... O la parte más importante estructural del edificio se pueda mantener y seguro que hay soluciones para que eso case con pues, un proyecto innovador y que embellezca este, esta parte de, de, del corazón de la ciudad. ¿Esta situación es la que están ustedes debatiendo con sus socios de gobierno? No, no, no, no hay un, una discrepancia entre Compromís y el Partido Socialista al respecto lo que hay es un trabajo de los técnicos que como digo, pues, es un trabajo minucioso y, eh, y requiere también pues, de coordinación con el resto de administraciones y de, de garantizar que una vez se ponga en marcha todo el procedimiento eh, se haga pues, sin ningún fleco suelto y eso es lo que estamos ultimando en estos momentos. Pues ya que estamos hablando de patrimonio ¿Qué pasa con el convento de las Clarisas? Hay dinero en los sedusi. estamos viendo cómo en la Junta de Gobierno se han destinado millones de euros para llevar a cabo proyectos como los nuevos carriles bici y ahí tenemos un monumento que el alcalde en su última entrevista reconoció que no hay dinero para rehabilitarlo y que necesita una rehabilitación eh, y que por eso quizás sea compatible el poder eh, dar a la iniciativa privada la posibilidad de abrir un hotel en su interior. Bueno, respetando, evidentemente, todo lo que supone la ley de patrimonio. ¿Ustedes están de acuerdo con esta propuesta? Bueno, hay que tener en cuenta primero que en el marco del EDUSI es verdad que al principio se hizo una propuesta para las clarisas, pero era de un importe muy inferior a lo que el edificio necesita para rehabilitarse y necesita además de esa intervención de manera urgente. Eh, eh, no hay ninguna actuación recogida en el marco de esa estrategia europea que llegue al nivel de la inversión. Que necesita eh, el convento de la Merced. De hecho, eh, la inversión más grande en el marco de estrategia DUSI es la del polideportivo adaptado, que son alrededor de 5 millones de euros, si no recuerdo mal. Y en todo caso no serían ni siquiera suficientes para, para esa inversión, que recuerdo que además que en el caso de la estrategia de Ursi daban respuesta a las necesidades de los barrios de Carrús, Colmenades y San Antón. Y en cuanto la... cuánto necesita el convento para su res... Un, rehabilitación? Una cantidad eh, superior, desde luego, eh, a los cinco sub, millones. Superior a, a esos 5 millones, desde luego, porque necesita al final una actuación integral. Por el estado en el que se encuentra también en estos momentos. En este sentido, eh, las propuestas que, que puedan existir por parte de la iniciativa privada, que eso yo creo que ya le corresponde a urbanismo indicarlo en todo caso, desde nuestra formación lo que tenemos claro es que eh, el edificio tiene que tener esa permeabilidad pública, que hay que garantizar que las zonas que a día de hoy son públicas se tienen que mantener como públicas que las zonas como es por ejemplo la parte de la iglesia antigua en la que se han hecho esas labores de arqueología en los últimos tiempos tiene que ser también un elemento que está a disposición de la ciudadanía por ese valor patrimonial que tiene eh, y por tanto esa es la máxima de, de compromiso Que desde luego no podemos perder eh, el, el valor que tiene este edificio, eh, que deje de ser visitable, utilizable y disfrutable por parte de los ilicitanos y ilicitanas. ¿Ustedes están a favor de perder ese elemento de la cruz eh, de los caídos para ustedes, por, como consideran símbolo franquista, la cruz para quienes lo defienden que permanezca en el paseo de Germaníes? Bueno, yo creo que eh, es que la cuestión es muy clara. Se trata de un elemento franquista. Yo sé que eh, hay formaciones como el Partido Popular y, y como vos, con anhelos quizás de, de ese periodo. No sé qué es eso. O sea, Porque el, el tener, desde luego, eh, ese discurso falaz en el que defienden que se trata de un elemento religioso cuando saben perfectamente que es un elemento franquista, pues, desde luego, no, no se entiende eh, de otra manera. En este sentido, lo que se va a llevar a cabo es una modernización integral de la plaza, que creo que la plaza lo necesita, que el barrio eh, lo necesita también y una plaza que, desde luego... Eh, pues eh, se re rehabilite con criterios eh, innovadores, con también esa puesta en valor del refugio de la guerra civil y desde luego en el que no tienen cabida elementos que lo que hacen es recordarnos a a un momento en nuestra historia que para, nada, que para nada merece ser exaltado. ¿Ustedes también cuestionan las firmas que se han recogido a favor de, el, de que permanezca la cruz en el Paseo de Germanías? Bueno, los datos es que son claros ¿no? cuando uno utiliza una plataforma de este tipo y en realidad pues la, la gran mayoría de gente que firma es de fuera de la ciudad pues es indicativo ¿no? De, del respaldo que puedan tener. Pero en todo caso es que hay que recordar que se trata de una cuestión que regula la ley de memoria histórica. Entonces eh, no se trata de recoger más o menos firmas, se trata de hacer cumplir la ley, de defender los valores democráticos y en eso estamos este gobierno municipal. Hablamos ahora de la dama de Eche, eh, porque la pasada semana se cumplió su 124 aniversario. El alcalde aseguró que estamos ante la antesala de la llegada de la dama de Eche. Ustedes, evidentemente, aprovecharon este aniversario para reivindicar la cesión definitiva. Nunca han dejado de hacerlo. Pero hablemos de la cesión temporal, que para el alcalde dice que está a la vuelta de la esquina. Para ustedes... ¿Qué se está haciendo en el MAE para convencer al Ministerio o al nuevo Ministro de Cultura para que nos deje la dama de Eche? Bueno, se están llevando a cabo esas actuaciones para poder acogerla, no solo la dama, sino poner en valor toda esa exposición que tendría que, que albergar nuestro municipio para que esa llegada del busto pues, se hiciera con la mejor de las condiciones y, y atrajera eh, a todo tipo de visitantes a nuestro municipio. En todo caso, eh, bueno, yo no conozco las conversaciones con el ministro de Cultura, sí que es verdad que han ido variando de fecha en los últimos años y desde Compromís lo que decimos es, si hay una cesión temporal, bienvenida sea y desde luego es una muy buena noticia que exista una cesión temporal Pero lo que tenemos que hacer es seguir reivindicando conjuntamente esa cesión definitiva de, de la dama. Hay que recordar que en este año hemos perdido algunas grandes oportunidades como eh, el debate que hubo en el Senado a propuesta de, de mi compañero Carles Mulet que no contó con el apoyo de ninguna de las formaciones que a día de hoy tienen representación municipal. Y a mí eso desde luego me entristece mucho porque creo que, que más allá... De lo que marque cada uno de los partidos, los representantes eh, de Elche lo que tendrían que hacer es reclamar esa cesión definitiva, que entiendo que los ilicitanos y ilicitanas merecemos por justicia, que ningún que además yo hacía esta reflexión la pasada semana, si la dama está en Elche, Ganamos todos y no pierde nadie, porque de eso va a descentralizar la cultura, de entender que la dama donde más gana es en su contexto de origen. Y, eh, y por tanto, eh, nosotros es la línea, desde luego, que vamos a continuar reivindicando. El Partido Popular se abstuvo en esa votación. El senador Pablo Ruz, eh, el senador socialista, no sé, lo que, eh, vota, votaron los senadores socialistas, votaron en contra. Uh -huh. ¿Dule más uh -huh. ese voto en contra que la abstención del Partido Popular? bueno, es que al final lo llamativo es que ninguna de las formaciones ¿no? votara a favor de esta moción, Ciudadanos tampoco Vox tampoco, y además es que bueno defendió que es que no tenía que venir entonces a mí desde luego me llama mucho la atención sobre todo porque semanas antes la Comisión de Cultura del Senado había votado a favor del retorno de la dama de Baza, y entonces ya eso sí que no puedo entender, como hay formaciones por ejemplo como Pepe y Ciudadanos, que votaron a favor de ese regreso de la dama Baza y no siguieron el mismo criterio en el caso de la dama de Elche, que nos expliquen, ¿no? porque eh, esta contradicción en, en sus posicionamientos en, en cuestiones que, que al final son eh, equiparables. Por tanto, eh, por eso digo que, que ha sido una oportunidad perdida. De hecho, desde compromiso, no solo en este contexto de la Comisión de Cultura mm -hmm. del Senado, sino en los presupuestos generales del Estado, hemos incluido eh, esta enmienda tanto eh, en gobiernos del Partido Socialista como en gobiernos del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y, y nunca han llegado a materializarse así que nosotros desde luego vamos a, a seguir reclamándolo porque entendemos que es de justicia y que es viable además eh, Pues vamos a seguir hablando del Partido Popular porque Pablo Ruz eh, hizo balance del curso político destacó que o se lamentó que ustedes de forma automática, sistemática rechacen sus propuestas y cuando se le preguntó qué propuesta de la las 300 que cuantificó de las rechazadas por el equipo de gobierno le dolió más dijo que la dimisión la petición de dimisión de Teresa Rivera, la ministra de transición ecológica por los recortes del trasasetajo segura aquí caben dos preguntas primero eh, ustedes rechazan automáticamente las propuestas del Partido Popular simplemente porque vienen del Partido Popular No, en absoluto. Yo lo que pasa es que me gustaría que los oyentes entendieran el nivel, vamos a decir, de propuestas del Partido Popular, porque aquellas que nos han parecido viables las hemos votado a favor, de hecho, en los plenos municipales, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los presupuestos del municipio, al final hicieron propuestas por valor de cerca del 1% del presupuesto municipal, propuestas... Eh, que en algunos casos eran simplemente incrementar alguna de las partidas pero para eso hay que detraerla de algunas de las otras partidas que existen y, y en general eh, bueno, pues ellos plantean también eh, muchas cuestiones del día a día de reparación de elementos de la vía urbana que desde luego se tienen que llevar a cabo y en eso trabajan las brigadas de mantenimiento de manera cotidiana pero que desde luego no son propuestas que, que hagan grandes aportaciones para nuestro municipio y, y por eso ¿no? quedan al final ahí en, en ese saco roto porque es que no, pues, no tienen la enjunia que yo creo que, que tendría que preocuparse por hacer el principal partido de la oposición en esta ciudad. Así que esa es la realidad del día a día y yo creo que bueno, los oyentes las conocen ¿no? con... Eh, por una parte están pues, esas micropropuestas podríamos decir de cuestiones que obviamente se tienen que solucionar pero que ya tienen su vía de arreglarse mediante eh, la gestión diaria del Ayuntamiento y después bueno eh, saben que el Partido Popular se ha situado eh, desde luego eh, en un periodo en que yo creo que especialmente la ciudadanía necesita de consensos y de acuerdos se ha instalado en una posición que yo creo que es estéril y es una posición centrada en la bronca y que no contribuye en nada, a mejorar y a recoger sí. las necesidades que tiene esta ciudad. Precisamente de las últimas propuestas que he realizado al Partido Popular hay una que me llama la atención eh, y no se la he preguntado cuando hemos hablado de movilidad, se la pregunto ahora. Eh, ¿Van a ustedes a implantar la zona hora en la zapatillera? Lo que estamos haciendo es un replanteamiento en general de la zona hora. Y una de las cuestiones que nos planteamos es la necesidad que puede haber en algunos barrios que no cuentan con bolsa de aparcamiento, como es por ejemplo el entorno de la zapatillera, de poner en marcha zonas verdes que se conocen, que son las zonas para los vecinos y vecinas. De esta manera, eh, con un precio bajísimo, los usuarios eh, del barrio podrían asegurarse una plaza de aparcamiento que, eh, de la que no podrían disponer personas que vienen de otros puntos de la ciudad. Entonces, esto se hace precisamente para favorecer el aparcamiento a los vecinos y vecinas del barrio, que recuerdo, no es una zona azul, sino una zona verde. En todo caso, es una medida que implementaremos si están de acuerdo los vecinos y vecinas, pero que esto obedece a un replanteamiento en general. Nos ocurre que efectivamente con las actuaciones que hemos llevado a cabo en los últimos tiempos hemos suprimido plazas de, de la zona hora, eh, entonces tenemos que reformularla, porque de hecho hay comerciantes en barrios que nos piden poder contar con estas zonas de rotación que hagan más fácil que las personas puedan... Eh, llegar hasta estos comercios y con todas esas demandas estamos llevando a cabo eh, este replanteamiento de la zona ahora. En todo caso, eso no es una propuesta por parte del Partido Popular, es decir que todo lo que hacemos de movilidad sostenible le parece mal, como hacemos sistema, pero sin explicarnos cuáles son sus medidas para rebajar las emisiones contaminantes que se dan Ajá. en esta ciudad. Bueno, pues volvemos a lo anterior, a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica y los recortes del trasvase Tajo Segura. Le dolió que ustedes no apoyaran su moción de pedir la división Concretamente de la ministra Compromiso, consideran que la ministra debe dimitir o no? No, no pedimos la dimisión porque entendíamos que esta no era la solución al problema del trasvase Tajo Segura. Eh, creo que la ministra se está equivocando y creo que eh, está actuando desde luego de una manera que, que no procede y que afecta de manera muy negativa a los intereses de los agricultores y agricultoras del Camp y, y del conjunto de la provincia de Alicante. Y, y saben de hecho que en Compromís eh, estamos trabajando eh, ya desde hace mucho tiempo en garantizar ese aporte hídrico que nos es vital para la agricultura y para la vida, al final, en nuestra ciudad. Por tanto, lo que intentábamos explicar al Partido Popular es que ellos han abanderado, o han querido abanderar, ¿no? ese lema del agua para todos y de la guerra del agua durante muchos años, y eso la realidad es que no nos ha servido para nada, porque... Eh, lo que podemos decir es que estamos bastante peor desde que ellos empezaron con esta campaña hasta que eh, hasta nuestros días y lo que abogamos es por defender un diálogo que es verdad que no se ha dado en el caso del Ministerio de manera incomprensible además pero desde luego eh, lo que vamos a hacer nosotros es trabajar para llegar a consensos y conseguir que, que los recortes que hay planteados encima de la mesa no se lleven a cabo en los términos en que están planteados ¿y ahí es donde nos van a encontrar? Bien pero ha habido movilizaciones, ha habido alguna que otra reunión, no sé si con la ministra y con el gobierno del Botánic y Mireia Moyá y Silicitana y está en el gobierno del Botánic. ¿Qué puede hacer la consejera? Pues desde luego seguir reivindicando como está haciendo eh, de manera clarísima eh, que es un trasvase que, que, es, que es necesario, que lleva funcionando ya décadas y que es imprescindible para los agricultores y agricultoras de la provincia de Alicante. Eh, está defendiendo también eh, esa inversión que se ha realizado también en la eficiencia hídrica en nuestra provincia en los últimos años y es la que tiene que llevar a cabo en, en Castilla-La Mancha y en Madrid de hecho lo que decimos es que aprovechen eh, los fondos para llevar a cabo las actuaciones que en esta provincia venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo aquí no malgastamos ni una gota de agua reutilizamos eh, y además se bueno, conocen también el proyecto que la consellera Mireya ya anunció la semana pasada de la nueva depuradora uh -huh. de, de Algoros conocen uh -huh. ah, perdón eh, el uso eficiente que hacemos del agua, que no desperdiciamos ni una gota en esta provincia. Es lo que tienen que hacer el resto de comunidades por las que pasa eh, el río Tajo eh, y al final lo que no puede ser es que el Partido Popular se esté llenando la boca para generar una polémica que al final eh, no nos va a conducir a ninguna parte cuando la realidad es que eh, tenemos comunidades como la de Madrid que al final lo que quiere es desarrollar proyectos urbanísticos en los que desde luego... Eh, el uso de, de ese recurso más que escaso eh, eh, lo hace contra todo criterio sostenible eh, para que llegue hasta nuestra provincia. Pues así están las cosas y no rectifica el Gobierno de la Nación porque lo va a permitir. Esther, eh, es que hay más asuntos importantes. Ah, hablemos ahora de un gesto que ha sido destacado, que hizo usted en el último pleno, Ordinario y que ha sido destacado por todo el grupo de la oposición. Pidió perdón por las deficiencias no subsanadas del geriátrico de Altavix. Uno, primero, haría a fecha de hoy, ¿sabes si ya hay, eh, están puestos los, eh, los aparatos de aire acondicionado? Porque el viernes no estaban. Han tenido una, un problema la empresa que los suministra porque no estaban llegando los aparatos. Es un problema que está ocurriendo con los aparatos de acondicionado y con otros elementos también que, de los que están habiendo problemas de suministro. Y eh, sé que el director general eh, está en contacto permanente con la empresa. Obviamente, pues eh, presionando para que lleguen lo antes posible, pero como digo, en este caso se trata de un problema de suministro, ¿vale? Y por eso no estaban instalados todos los que se habían contratado. Quiero recordar. Que se habían contratado mediante un contrato menos estos primeros aparatos y que el resto de mejoras de la climatización y de otros elementos viene en un contrato mayor que se llama por el importe que tiene y que está ya en proceso de licitación colgado y está siguiendo los trámites que están previstos. O sea, al final hay que tener en cuenta que venimos de un modelo de gestión de las residencias de mayores del Partido Popular eh, en el que, bueno, al final el objetivo era garantizar ¿no? más el negocio a algunos amigos que las prestaciones que tenían que tener nuestros mayores. La consellera Mónica Ota está trabajando para revertir esa situación pero obviamente tiene una dimensión que no se soluciona solo en una legislatura. Y eh, después hay mejoras que tendrían que haber llevado a cabo las empresas adjudicatarias y que no han acometido Y quiero recordar que la Consellería eh, ya ha propuesto ese expediente sancionador a la empresa, ese primero por más de 100.000 euros, luego tenemos un segundo por un importe menor, pero digo, más de 100.000 euros eh, para sancionar a la empresa por los incumplimientos del contrato, que esa es la vía que puede seguir la Administración. Sí, sancionar, pero puede actuar de forma subsidiaria para que. Eh, se subsanen eh, bueno, las deficiencias que no ha cumplido la, la adjudicataria Al final es lo que está haciendo en estos momentos ¿no? actuar bueno. en cuestiones que, que al final, como la empresa no está dando una respuesta, la administración eh, pues está actuando desde luego para poder garantizar esa prestación a los usuarios y usuarias eh, es verdad que los tiempos de la Administración, por desgracia, no tienen los ritmos que muchas veces eh, necesitamos. Se si intentó hacer un procedimiento de urgencia, pero al decaer el estado de alarma ya no era posible desde el punto de vista legal y, obviamente, pues hay que cumplir lo que dicen las leyes para poner en marcha un proceso de licitación. Como digo, está en marcha, que es lo importante. Eh, y con la idea de que uh, ahora en otoño pues puedan acometerse estas actuaciones que por un lado son esas de mantenimiento del edificio y por otro lado las de arreglo de, de todo jardín. De todas maneras el ayuntamiento también, lo digo por aquello de atender las urgencias, eh, el ayuntamiento también ha actuado en el entorno del jardín cuando ha sido necesario. Estamos eh, en conversaciones constantes con los familiares, con la consellería, pero como les digo, eh, el director general... Habla continuamente tanto con los familiares como la empresa, eh, la empresa encargada de la gestión de la residencia como la empresa en este caso del suministro de los aires, pues desde luego eh, intentando que se resuelva lo, lo antes posible. Y el Consejo Social también se convocó por parte del alcalde, estuvo compromiso en esa reunión y considera eh, acertado que el alcalde haya dado un plazo de seis meses para resolver, para volver otra vez a... ¿Amplazar todos los componentes o crear esa comisión y poder ver en qué lugar se va a colocar el centro de congresos? Bueno, no ha sido un plazo de seis meses para convocar la comisión. La idea es que a la vuelta de las vacaciones podamos seguir funcionando y que... Pues antes de que acabe el año podamos tener ya eh, pues escogida esa ubicación de consenso. Eh, hay que tener en cuenta que, bueno, hemos hecho, se ha hecho una primera fase de reflexión en la que está ese estudio de la Universidad Miguel Hernández, pero ahora... Toca ya materializar, y eso pasa por hablar no de lo ideal, sino de lo que es viable. Y para eso, pues tenemos que poner eh, los terrenos que, que real, donde realmente se puede levantar este edificio encima de la mesa eh, y trabajar eh, de manera conjunta con todos los actores que estamos representados en el Consejo Social, que bueno, pues buena parte de la sociedad civil está aquí representada. Y desde luego lo que no podemos es perder el tiempo, ¿no? porque ya escuchamos a Alicante pues, hablar de su centro de congresos y eh, una vez que tenemos ese compromiso de la Diputación de Alicante de ejecutar esa actuación, lo que no podemos es dejar pasar este tren. Parece que en la reunión lo que sí que quedó claro es que están dispuestos a rectificar en su decisión de no construir el centro de congresos en el Solar Highton si hay otros terrenos mejores. Por lo que el alcalde anunció que hay que garantizar o compensar a los vecinos de Carrus con una inversión. ¿Qué inversión es la que han concretado? Bueno, nos, eh, nosotros seguimos defendiendo que efectivamente Carrus necesita una inversión de ciudad. Eh, en aras al consenso, bueno, pues podemos eh, mover ese posicionamiento y que el centro de congresos pueda albergarlo otro punto del municipio que sea de consenso entre, entre todas y todos. Pero en todo caso seguimos reivindicando desde compromiso también, por supuesto, que Carrus merece esa inversión de ciudad, que no está concretada, pero que bueno, hay bastantes posibilidades eh, encima de la mesa y yo creo que hay muchas necesidades en esta ciudad e inversiones pendientes por parte de muchas administraciones y como decimos desde luego pues la Diputación de Alicante es una administración que cuenta con muchos recursos uh -huh. y pensamos que dado también la falta de inversión que ha tenido esta ciudad puede sufragar ese centro de congresos ese auditorio y a la par pues garantizar que haya una inversión relevante para la avenida de Novela Quedan segundos para llegar a las 10 en punto de la mañana y la última pregunta bueno, la penúltima eh, ¿Cuándo se restringe el tráfico en los puentes? Del centro, Canalejas y La Virgen. Bueno, como saben, ahí al final el importe ha sido superior al previsto y por tanto estamos ahora realizando el proyecto para esa licitación que tiene que hacerse mayor, que no será con un contrato menor, que es más eh, rápida la ejecución y, y ya depende de, de eso, de finalizar el proyecto y llevar a cabo la licitación. Pues eh, muchísimas gracias, Esther. Las fiestas, ¿cómo las va a vivir esta semana? Porque no se van de vacaciones. El alcalde ha convocado junta de gobierno y además el viernes hay, hay comisión de cuenta. Sí, efectivamente, te seguimos trabajando esta semana. Lo hacemos también los otros años que hay fiestas, eh, pero bueno, pues eso, continuamos desde luego este año trabajando. Y bueno, yo en todo caso, por mi vinculación con el misterio y con el Patronato, pues también estos días tenemos actividad, tenemos Patronato Rector el viernes 13, tenemos esos motetes el 14 y 15. Y bueno, pues se viven con melancolía, la verdad, porque... Eh, pues desde luego no es la situación que a nadie nos gustaría, pero yo también quiero lanzar un mensaje de responsabilidad y decir que celebrar las, las fiestas de 2022 está en nuestra mano si actuamos con prudencia este verano, eh, teniendo en cuenta que esto ni mucho menos se ha acabado y que, que necesitamos poner lo mejor de nosotros para que colectivamente podamos salir de esta pandemia. Pues muchísimas gracias Esther. Eh, si se va de vacaciones también, eh, que disfrute de ese tiempo. Además con su hija pequeña. Sí, sí, muchísimas gracias. La verdad es que nos hacen falta, aunque sean unos días para desconectar y bueno, volver con las pilas cargadas, porque desde luego en otoño nos esperan también muchos proyectos por delante. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 ...con Rosmar Alonso. Pues pasan cuatro minutos... ...de las diez de la mañana... ...y la glorieta que comenzó a las nueve... ...con las noticias y después con la entrevista... ...a la portavoz de Compromís Esther diez ...y continúa en esta segunda hora... ...con más asuntos que también son actualidad... ...vamos a ver cómo ha quedado... ...el primer recorte, el primer sablazo... ...que se le ha asestado al trasvase Tajo Segura... cómo han quedado los regadíos en este mes de agosto... ...ustedes saben que el gobierno de Pedro Sánchez... ...lo hemos dicho desde hace meses... ...con la ministra Teresa Rivera a la cabeza... ...se ha salido con la suya... ...y han conseguido antes de tiempo... ...recortar el agua del trasvase Tajo Segura... ...de nada han servido las protestas... ...ni las movilizaciones de nuestros regantes... ...que han visto cómo la ministra está cumpliendo... A raja tabla esa hoja de ruta que la ex ministra de Medio Ambiente Cristina Narlona comenzó para cambiar el agua del Tajo por agua desalada. De nada han servido las movilizaciones, como decimos, pero ¿servirán de algo los tribunales, los recursos judiciales que ya se han interpuesto o se han anunciado que se van a interponer para evitar que el trasvase Tajo Segura desaparezca? Pues bien, una pregunta que queremos que responda. El portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Comenzamos primero con esta pregunta. Sí. ¿Servirá de algo en los tribunales? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los jueces ante bueno. una decisión Vamos que, a ver. del gobierno, legislativa? Aquí hay dos, dos decisiones. El 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó cambiar la regla de explotación en el nivel. 3, para que en caso de que haya agua, en vez de mandar 38, manden 27. Esa es una decisión perversa, es una decisión maquiavélica, pero legal. O sea, eso está contemplado en la regla de explotación que cuando haya casos excepcionales estaba redactado y previsto en sequías abundantes o inundaciones, en fin, cambios O sea, el que gobierno no puede... ha sacado eso en su provecho y ha, ha usado bien los tiempos ha avisado al Consejo de Estado del Agua en fin, todo legalmente. ilegalmente, con lo cual nada eh, se a hacer. los políticos yo les digo que no gasten tiempo en recurrir porque no van a conseguir nada, los jueces no van a decir nada pero los políticos sí que pueden plantarse encima de la mesa porque esto del agua aquí ya se está convirtiendo en un tema político y económico y ahora vamos al siguiente tema el 1 de agosto como todos los días uno de cada mes, a las cero horas, el, la Junta de Explotación de la Ruta Tajo Segura evaluó informes de eh, la cantidad de agua embalsada en Entrepeñas y Ovendia. El 1 de agosto, hace siete días, eh, había menos de 661 hectámetros cúbicos, que es lo exigible para eh, conseguir el nivel 3. Con lo cual, solo por 8 hectómetros cúbicos nos quedamos en el nivel 2, que corresponde a un envío de 20 hectómetros cúbicos. Mucho menos que incluso el recortado. Sí, pero así está, así está la sí, ley, sí. ley. Pero es que tiene los medios de comunicación os han intentado engañar porque la Junta de Exportación, la Junta de Tajo Segura reunida, ve todos los parámetros y dice que efectivamente se cumplen las condiciones para enviar 20 hectómetros cúbicos y dice y en los siguientes los siguientes meses también seguramente serán 20 hectómetros cúbicos pero enseguida ¿eh? la comisión técnica de aportación está del director general hacia abajo director general uh -huh. enseguida el abogado de, o sea el secretario de estado en nombre de la ministra Secretario de Estado, veterinario, perdón la expresión, y la ministra abogada, deciden enviar 14. O sea, ante la decisión técnica de enviar 20, el ministerio decide enviar 14. Claro, no reducen nada abastecimiento, que no pues es lógico, 7,5 para abastecimiento y 6,5 y para regadío, con lo cual quitan a los regantes este mes de agosto 6 hectómetros cúbicos. Y eso sí que es recurrible, porque la regla de explotación dice que en el, nivel, en el nivel 3 hay que enviar 20, razonado, porque se dejó así abierto para que hubiera acosicionales, pero cuando están a 8 hectómetros cúbicos solo, del nivel 2, es que hay ¿Mm? 500, 588 hectómetros cúbicos, ¿Vale? no tienen que recortar. Con ¿Y lo cual eso sí que digo que es así que se puede recurrir. ¿Y si, han ¿Y si están recurriendo esta decisión? Porque se tomó la pasada semana, es bueno, reciente. Bueno, yo creo, tienen tiempo, yo creo que, eh, vamos a ver, el sindicato de regantes lo va a recurrir. Yeah. La comunidad de Murcia, sé que lo va a recurrir. La comunidad Murcia, de... eh, eh, valenciana, pues supongo que también, pero vamos. Pero esto ya... no es nada nuevo, Ángel. Ya no es esto, nada nuevo, pero, esto ha ocurrido pero... en anteriores ocasiones sin este recorte, sin el sablazo. Efectivamente. Y, y ustedes lo han recurrido. ¿Qué ha pasado con esos recursos? Se va ganando siempre. Sí. Pero qué pasa que al final no, al final que... se se recurre se deja pendiente para ver si algún día esa agua la mandarán o la mandarán o sea que tenemos pendiente, pendiente todos los recursos Mule, ganados del año 18 pendiente pero el tema es más perverso el tema es que ahora mismo estamos viendo que independientemente que ya cambió la regla de explotación cuando tenemos razón también nos recortan el agua pero esto quiere decir que esto con lo que está viniendo encima de la revisión de los caudales ecológicos, que va a hacer un recorte definitivo al trabajo de Tajo Segura, pues nos estamos dando cuenta los regantes, no a nivel ya aquí, a nivel nacional, que se están incrementando los caudales ecológicos de los ríos españoles, y a nosotros aquí nos afecta más porque es poco, para incrementar perversamente los caudales en los ríos para producir energía eléctrica. Eso es lo perverso que estamos viendo, con lo cual sí. eh, Feracore, la Federación Nacional de Regantes, va a recurrir contra todos los paneles hidrológicos del Estado español por el incremento partidista de los caudales hidrológicos con el fin nada más de producir más energía eléctrica con las centrales. Y eso es lo que está pasando, porque a mí me extrañaba que al incrementar los caballos ecológicos en el Tajo, no se beneficiaba ningún regante, ni se beneficia a nadie. Y dice, Agua para Portugal, sí, pero es que Agua para Portugal, desde, desde Aranjuez, pasa por siete centrales eléctricas. La mitad de Iberdrola y la otra mitad de Endesa. Y si miramos quiénes son los consejos de administración de Endesa, pues comprenderá que los regantes nos sentimos... Vamos, infinitamente vamos, desfavorecidos con el poder inmenso que tiene alguien que están luchando, quitando el agua a los regantes para producir energía eléctrica, que ya ve cómo están los precios, nos están vamos arruinando el país y haciendo ricos a cantidad de empresas perversas. Esa es una última versión que estamos viendo y va por ahí. Porque digo, el canal ecológico del Tajo, es que si dice, hombre, puedes pelear y discutiríamos si, si de algún regante. Pues, es que no se beneficia pues esto de... es una vergüenza nacional. Lo no, que está es usted estafa, denunciando. Una estafa. Una estafa nacional. Y perdona que te diga. Y Porque se si está haciendo negocio. Mal. Es una opinión mía, no de tu programa. Mía, mía personal. Están robando agua a los regantes para producir energía eléctrica muy barata para los grandes beneficios de las grandes empresas que producen energía eléctrica. Eso es un robo gordísimo de aquí lo denuncia. Es su opinión personal. Sí, pero sí, esta sí. opinión personal eh, ¿qué recorrido puede tener? Pues ahora mismo lo estamos para decir esto, lo he consensuado con muchísima gente de muchos niveles y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por eso le puedo decir y ya he avanzado que la Federación Nacional de Regantes no va a aprobar ningún incremento de los cabeles ecológicos de los ríos y que va a exigir un estudio natural de los caudales ecológicos a nivel nacional. Porque el término caudal ecológico solamente existe en España. En Europa lo que se dice es que tenga calidad de las masas de agua. Claro, por ejemplo, ¿qué caudal ecológico tiene el seguro al final? Que no tiene ninguna central eléctrica. Tenía dos, y ahora el plan nuevo le pone un y medio. ¿Por qué? Para utilizar más agua de riego, porque al final. ¿Qué cadáver ecológico tiene el Júcar en el final? Tenía cuatro, ahora lo van a dejar en dos. En los finales están disminuyendo los cadáveres ecológicos y, sin embargo, lo están aumentando en cabecera para que produzcan más desagües y más producción eléctrica. Ustedes lo habrán estudiado, Ángel. ¿eh? Cuando yo sí. hablo ahora como ingeniero, le digo que lo he estudiado y además estamos viendo... Y coincide viendo perfectamente con todos los incrementos. Incremento, además. Está, estamos viendo los desembalses que está produciéndose en España en este momento de los desembalses de agua, sin precisarlo Vamos a ver, ¿y por qué está subiendo la, el recibo del agua? Eh, eh, ay, perdón, de la luz pues ¿Tiene algo que ver precisamente con esto del agua? Pues, eh, vamos a ver eh, Es un poco farragoso, pero lo voy a explicar Porque además es que depende del mismo ministerio No, es, es que, que nos encanta que nos, ha, nos es hagas Es que además pertenece al mismo ministerio, vamos a ver En este asunto. La fórmula en España, para producir energía eléctrica, últimamente se ha quitado el carbón. El carbón ya no se produce sí. centrales térmicas de carbón. Entonces, ¿de dónde viene la energía eléctrica en España? Pues existen las centrales nucleares, que es muy barata, las centrales hidroeléctricas, las aguas de los ríos de los pantanos, que es baratísima, de las nuevas tecnologías, placas solares, polinillos, etcétera, etcétera, Y lo que falta, y lo que falta, entra el gas natural, quemar gas natural. La fórmula que este gobierno, controlado por el mercado de valores, utiliza para poner el precio de la luz, que pone ahora tres veces más caros que hace un año, es lo siguiente: la fórmula normal sería, si en un país necesitamos 100 kilovatios, por ejemplo, y 33 kilovatios producimos a un precio, es la media de los porcentajes por el precio de cada kilovatio. Perversamente en España de los 100, si solamente utilizamos un 10% con el gas natural, que es el más caro, se pone el precio del más caro, con uh -huh. lo cual Los beneficios ya. de empresas como Endesa, Lógico, gas natural vale, y demás, ya. están multiplicándose. O sea que encima, encima esas centrales. Es lo que está pasando ahora mismo en España, Estamos están cobrando super riquísimos a las centrales eléctricas por una fórmula perversa. O que, sea, el, que Ministerio el agua vale de lo mismo que, que el agua vale el mismo precio que el gas natural, que es lo más. Efectivamente. Ese vale. es el truco. Y las centrales nucleares también. Y las centrales voltaicas también. Y por eso estamos notando que ya no se trata de una lucha de regadío, que tal, es una lucha de. Ángel, usted dijo que en, en la toma de posesión de Teresa Rivera que usted fue a Madrid, efectivamente. Usted dijo en este programa que quien, vi, quien dio sentado en primera fila fueron los directores sí. o los dueños de las centrales hidroeléctricas, sí, sí, sí, sí, porque sí, sabían quizá lo que les iba el regalito una... que les iban a dar. Pues esto es una perversión del país, esto es una, una vergüenza. Usted lo vio, usted lo sí, vio. Sí, lo vi personalmente, lo dije a usted además como una sí. anécdota. No casaba. Menuda anécdota. Pero estoy casando, casando, casando y estoy cuidando, mire usted. ¿Por qué le digo esto? Desgraciadamente, afortunadamente, y no va a decir nombres, por mi edad, ya cada vez quedan menos, yo tengo una relación exquisita, exquisita, con los técnicos superiores del Ministerio de Medio Ambiente. Mi profesión, el director general es amigo mío, de los conozco de toda la vida. Y yo puedo discernir con ellos cuatro cosas, detalles. Pero cuando técnicamente tú ves que agachan la cabeza y no pueden responderte técnicamente, aquí hay decisiones políticas. Decisiones políticas por dos sentidos: sectarios o económicos. Y yo puedo entender que ese hectáreo, es un ecologista. esto que está equivocado, ah, hay que mantener el ecológico de esa rambla. Bueno, bien, pero aumentar el caudal ecológico de los ríos españoles y son sin ton ni son. Cuando el caudal ecológico, pues es normal para que estén los peces, para que, lo lógico, lo normal, lo que todo el mundo ansiamos y nadie, en sentido común, puede venir en contra. Pero duplicar los caudales ecológicos sin y son para que pase para allá. Bueno, pues no lo entendíamos yo, y cada vez estamos sumando, estamos estando, hablando con gente de mucho poder, de muchos, en fin, ingenierías de Europa de aquí, de Ángel Pues están cambiando el agua de regadío por agua para producir energía eléctrica. Y lo digo públicamente. Pues ese es el titular de esta entrevista, y por eso hemos comenzado la, la entrevista diciendo que... ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los tribunales? Los tribunales no van a hacer nada, nada porque ellos han cambiado, el gobierno ha cambiado la ley y por ley el memorándum así establece que se puede recortar el trasvase como se está haciendo. Que se puede recurrir, que nos den menos agua o más, pero se ha recurrido desde 1928 y ahí están los recursos ganados. de todas Y el agua es... pendiente. Pero usted ha dicho que ahora es el momento del, sí. de la política. Sí. Sí. Bien, ¿qué esperan de Chimopuch? Ustedes se van a reunir, la Federación Nacional van a hacer comunicados públicos, van a, estar, Vamos van a, a empezar a denunciar lo que consideran esta jugada sí, sí. Ahora mismo, de pues, las centrales. La época es complicada, pero sí que cada uno en su sitio va a, va a tener contactos con los políticos. Sí, siempre sucede en verano esto. Con los políticos, es, no, además es perverso, lo han utilizado en plena pandemia. Claro. Cuando los no podemos ni reunirnos. Ha sido una jugada. Maestra. perversa, muy perversa entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer contacto con los políticos hacerles ver lo que está pasando que vean lo que está pasando en el Levante Español que corresponde muy importante al presidente de la Generalitat Chimopú, al presidente de Murcia al presidente de la Unión Andaluza mm. les, le, les va la vida en ello porque es política pura pero nosotros los regantes también como ahora tenemos que hacer estamos trabajando intensamente en los caballos ecológicos técnicamente Vamos a ver qué da de juego de sí. Vamos a, estamos estudiando, lo dije yo técnicamente, todas las alegaciones de los planes ideológicos, concretamente el nuestro, del Tajo, del Júcar y del, y del Sogura, sobre los caballos ecológicos y eso sí que irá a los, a los tribunales. Pero además, en octubre, quiero hacer un llamamiento a los ciudadanos. Esto es un tema muy importante para los ciudadanos de Levante, de Derecho y de Alicante. Nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Sin agua en esta provincia no puede vivir. Y a mí me duele que un litro de agua que tiene que venir para aquí, se vaya por un río que produzca una energía eléctrica para que luego me la vendan a mí y pague diez veces más para producir agua desalada, que es así. Ese litro la tengo que pagar diez veces más en agua del mar. Cuando podía venir libremente por un cauce. Porque es el negocio redondo, produce energía eléctrica nuestro, con nuestro agua para luego vendernos la más cara para producir el agua que necesitamos. Es un negocio redondo en país como este de chanchullos y de chorizos. Perdón la expresión, así es. Pues Ángel, usted ha demostrado que los regantes ahora es el tiempo de la valentía. Sí. De enfrentarse al poderoso. Y los ciudadanos, y tenemos pedimos un, ayuda a los ciudadanos. Un gigante para como estén. las compañías hidroeléctricas Así es. en este país. Yo solamente digo que miren quiénes están en los consejos de administración de esas compañías eléctricas. Da miedo. Da miedo. A ver, dígame la lista. Por ejemplo, Felipe González, una empresa, Andar en otra. Isabel Tocino, ¿no? todos los ministros y gente de poder están en Mendesa, en la natural, en todos los sitios. ¿Cómo vamos a poder con ellos? Pues empezamos aquí. Muchísimas gracias, señor Urbina. A usted y que pase buen verano. Sobre, nos vemos. sobre todo por el inmenso trabajo que están realizando para descubrir la verdad. Por lo menos, pase lo que pase, que sepan los ciudadanos que lo estamos dejando la piel para desentrañar eso, que ya está bien que por quitarnos cuatro litros de agua, algunos políticos utilicen esas puertas giratorias que se llaman para hacerse millonarios a cuenta de los mil 101.4, Teleelch Radio Marca. Glasur es prevención, todo para la higiene de tu negocio.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 ...pues después de la entrevista con Ángel Urbina... ...donde ha puesto de manifiesto esa jugada perversa... ...del gobierno de Pedro Sánchez... ...con la ministra Teresa Rivera en la cabeza... ...para recortar el agua del trasvase Tajo Segura... ...con el fin de incrementar los caudales ecológicos... ...de los ríos españoles... ...para favorecer a las eh, centrales... ...a las compañías hidroeléctricas... ...pues es el momento de imaginarnos... Un mundo mejor. Y eso nos lo ofreció John Lennon con su canción Imagine on the People". No hell below us, above us only sky.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para llegar a las diez y media de la mañana y nosotros continuamos y lo hacemos comenzando la ronda de noticias. Pero vamos a comenzarla con la crónica deportiva, con la derrota del Elche Club de Fútbol. Todo ello nos lo va a contar nuestro compañero Paco Gómez. Hola, buenos días. Gonzalo Verdú ha renovado su contrato con el Elche Club de Fútbol hasta 2023. El capitán del equipo ilicitano finalizaba su contrato la próxima campaña, pero eh, quedará vinculado hasta 2023 con opción a otra campaña si juega 25 partidos. Un futbolista clave. ...en los éxitos recientes del conjunto blanquiverde, y verde... ...en cuatro temporadas ha disputado 151 partidos... ...consiguiendo dos ascensos... Eh, ...uno a segunda y otro a primera división... ...y siendo eh, un jugador clave para todos los entrenadores... ...que han pasado por la entidad blanquiverde. y verde... ...por tanto buena noticia para el club, para él... ...y también para la afición blanquiverde, y verde... Eh, ...que entiende que es un espejo donde mirarse... ...un Gonzalo Verdú que mañana eh, será de la partida... ...en el encuentro eh, último de pretemporada contra el Levante en el Festa Delch. Eh, para ese partido, hombres como Piatti, Carrillo y Josema peligra su participación ya que arrastran molestias de los últimos partidos de pretemporada. Un eh, Festa Delch que se jugará con solo 3.000 aficionados de público en general. Recordamos que eh, no entra este partido en los abonos y desde ayer eh, se están vendiendo online en la web del Elche Club de Fútbol. Sin embargo, eh, para los partidos de liga, eh, el Martínez Valero sí dispondrá del 40% de su capacidad para esos dos primeros partidos contra el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla. Eso sí, solo abonados, solo gente local, puesto que aficionados visitantes no podrán venir y siempre con todas las medidas de seguridad, es decir, mascarilla obligatoria, eh, un metro y medio de distancia entre personas. En principio deberían ser... Unas 13.500, el 40%, el aforo del del Estadio Martínez Valero, pero el club está pendiente de que ese aforo sea menor si hay que mantener la distancia de un metro y medio. También todo depende de si son convivientes o no. En fin, un Elche Club de Fútbol que, por otra parte, también ha ampliado el plazo de renovación de abonos hasta el 10 de agosto. A partir de ahí, eh, los abonados eh, perderán bueno, pues esa ventaja de la antigüedad y de eh, poder elegir Butacá. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora sí, continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos dando la bienvenida a nuestra compañera Marga García. Marga, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo? Sí. Aquí? Una pregunta, Marga. Después de las vacaciones, ¿vienes con pauta completa o con la primera dosis? Primera dosis. Me quedo en una semanita la segunda. Eh, es la pregunta. Todos nos preguntamos. ¿Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca? Bueno, AstraZeneca no. AstraZeneca no. Eh, soy del equipo Moderna. Ah, sí, igual que el, el mío. Moderna. Así que como es, bueno, hay que esperar sí. un poquito más para la segunda dosis, bueno, pues el lunes ya pauta completa. De hecho, por eso quizá Pfizer ha sido la vacuna de los jóvenes, de los 20 añeros, porque no hay que esperar tanto y el inicio del curso lo tenemos ahí, a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, dentro de un mes, y por eso eh, quieren quizá con la pauta completa lo antes posible eh, inmunizar a nuestros alumnos. Eso es, como tú dices, pretenden acelerar ese proceso de vacunación y bueno, después de ese grupo de veinteañeros, eh, desde este lunes en la Comunidad Valenciana comienza la vacunación del grupo, bueno, de, a partir de los 19 años eh, para abajo, parecía que, que esto no iba a llegar, parecía que ha hace unos meses ahí. cuando decíamos, bueno, ¿cuándo le tocará a los jóvenes?, bueno, pues los eh, jóvenes de 19 para abajo ya ha comenzado esa vacunación. La mayoría de viales eran para ellos bueno, y el resto bueno, para segundas dosis de 20 y 30 añeros, y, y bueno, grupos esenciales, algunos que quedaban. Así que, bueno, pues eh, con el objetivo, como decimos siempre, de conseguir cuanto antes esa, o sea, esa in Inmune. inmunidad eh, uh -huh. colectiva. Habría que ver eh, IFA hoy, eh, durante esta semana, porque son miles de jóvenes y adolescentes los que se han convocado, incluso en departamentos más pequeños. No sé si pasará aquí. Eh, Ana Barceló dice que también cabe la posibilidad de que esta misma semana ya eh, citen a los de 14 años, 14 sí. y 16 años. Sí, en algunos eh, departamentos donde bueno, la vacunación va mucho más sí. rápida, incluso bueno, pues jóvenes ya de 14, 15 y 16 años. ...pues ya están mandando uh -huh. esa cita y en total, bueno, pues se ha citado esta semana en la Comunidad Valenciana... A cerca de 164.000 jóvenes y adolescentes entre 16 y 19 años. Pues Marga, eh, hemos empezado bien esta semana. Eh, la semana pasada terminamos con una tasa de incidencia de 460, casi 459, con un fallecido, por desgracia, en el balance de, de la situación hospitalaria. ¿Y cuál es? No tenemos la actualización, pero sí el balance de los hospitales. ¿Cuál es con respecto a la, al del viernes? Sí, bueno, pues después de todo ese fin de semana, Bueno, pues actualmente son 29 las personas ingresadas entre los departamentos de salud de Elche, 26 se encuentran en planta y tres en la unidad de cuidados intensivos. Y sin fallecidos, eso sin significa fallecidos. que hemos reducido a los graves de 5 que teníamos el viernes a en tres la UCI, que a han tres. pasado a planta, y bueno, pues eh, no ha habido ningún fallecido, que eso es una muy buena noticia. Lo es, lo es, lo es, y sin duda la mejor de las noticias. La vacuna funciona, los ingresos hospitalarios se mantienen con una baja hospitalización, eh, eh, no hay apenas fallecidos con respecto a las anteriores olas y mañana conoceremos esa tasa de incidencia porque esta semana habrá que decidir si hay más restricciones, menos restricciones y es una semana donde el alcalde hoy mismo ha pedido responsabilidad y ha recordado a la población Que esta semana de fiestas, porque ya no podemos decir no fiestas, hay fiestas, hay fiestas. no las que tuvimos eh, las tradicionales, hay fiestas de, de otro tipo, actos, sí. eh, conciertos y actos culturales. Sí, tenemos bueno, unas... por eso el alcalde ha recordado que tenemos un dispositivo de seguridad formado por sí. 1.700 agentes. Sí, bueno, como tú dices, son unas fiestas adaptadas a la actual situación y por eso, bueno, pues el alcalde ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia para que, bueno, pues en estos días que deberían celebrarse esas fiestas patronales de la ciudad, bueno, pues que sean responsables y cumplan con las normas higiénico-sanitarias y, bueno, pues intentar invertir esa curva de contagios. Y, bueno, como tú dices, bueno, durante esta semana no se celebran las habituales fiestas, pero, bueno, pero sí se están celebrando otro tipo de actos. Por ejemplo, esas noches musicales tanto en el Lorde como en la Universidad Miguel Hernández, que ya arrancó este fin de semana y que continuará durante toda la semana. También este fin de semana hubo ese concurso también, bueno, de talentos también... Uh -huh en el en el parque, así que bueno, aunque no sean las fiestas de todos los años, bueno, para que los ilicitanos, bueno, pues intenten uh -huh. disfrutar de alguna manera durante este Sí, días. hemos tenido, tenemos arranque en la final del Festival de la Canción el viernes en Lorbebas, el, uh -huh. el sábado en Lorbebas que retransmitimos en directo Teleel, tuvimos ese concierto de Moros y Cristianos, hoy tendremos al presidente en el programa especial de la radio de Rosa Lucas en su programa Entre Amigos para hablar precisamente de las actividades de moros y cristianos esta semana tendremos también ese programa especial en Teleelch, en fin, que se suceden las fiestas conciertos eh, y eh, botellones eh, prohibidos. Eh, los agentes velarán porque no haya eh, incidentes ni tampoco haya más contagios durante esta semana de fiestas. Y, y Marga, tenemos en la página de sucesos tenemos la detención de varias personas que se dedicaban a robar, sobre todo a los turistas extranjeros, en el aeropuerto de Luchín. Sí, pues eh, tres personas que formaban un grupo criminal especializado en delitos de hurto. Como tú dices, los tres actuaban en el aeropuerto y esperaban la llegada de turistas extranjeros para que una vez eh, hubiesen accedido a su vehículo, les robaban sus pertenencias y después abandonar la zona de aparcamiento. Los agentes pudieron localizarlos gracias a las cámaras de seguridad Del aeropuerto y están acusados además de un delito de estancia irregular, ya que carecían de documentación legal para residir en España. Esto es en cuanto a la página de sucesos, menos mal que no la tenemos abultada, que es raquítica, ¿Sí? eh, eh, con lo que aplaudimos y sobre todo si hay detenciones. Y ahora en cuanto a las fiestas, Marga, ¿sabes que si alguien pasa por la Plaza de Bais en estos momentos, eh, eh, ¿qué es? Eso que nos han puesto en mitad de la Plaza del Gaize, ese monumento. Sí, es, que es una especie de monumento en forma de cubo, se inaugura en un rato. Y bueno, hay como representaciones de las fiestas, ah. representación de los moros y cristianos, también de la palmera de la Virgen durante la Nid del Alba, bueno, pues de diferentes actos de las fiestas, bueno, para, para que la gente, bueno, pues no se olvide que aún debido a la pandemia, bueno, estamos en fiestas, por así decirlo, y bueno, para recordar un poco. Bueno, pues esos acontecimientos importantes para la ciudad en agosto. Eso tenemos un monumento al Fester, eh, que lo tenemos a las 12, que se inaugurará eh, o lo presentará la concejal de fiestas. Sí. Pero no se conforman solo con eso, también hay una costra por ahí solidaria. Sí, la edil de fiestas, bueno, pues se eh, presenta la costra gigante solidaria, bueno pues es un acto tradicional cada año y bueno pues este año se va a adaptar un poco a la pandemia pero bueno pues se seguirá desarrollando, no es la única previsión para hoy porque también se presenta el nuevo carril bici de la avenida de Alicante, también se presentan los nuevos juegos infantiles del Or del Monjo y bueno y como tú dices ese monumento festero a partir de las 12 en la plaza de Báez. Tenemos trabajo, un nuevo de mayo. Eh, te han recibido, Marga, las noticias te han, te han sí, esperado. Me han esperado, sí, pero bueno, con bueno después de bueno descansar durante una temporada, bueno pues ya volver a tope. A la una volvemos a escuchar estas y más noticias contigo. Sí, a partir de la una conmigo y con mis compañeros, con Ana López. Y con eh, Manu García, pero por supuesto en nuestra página web teleelch.es y bueno, también en el Telenito esta noche con Salvador Campello, con todas las imágenes. Muchísimas gracias, Marga. Luego, qué alegría, qué alegría que haya venido, que haya regresado una compañera más de vacaciones. La tenemos aquí y ahora ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica, con Vicente Bordonado. El tiempo, en en Radio Marca, con Vicente Bordonado.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 Vuelvo día el sábado con el poniente, se disparaban las temperaturas máximas muy próximas a los 39 grados, ayer domingo entraba el viento de levante, las temperaturas se suavizaban, valores en torno a los 29-30 grados, de momento continúa el respiro que nos han dado las temperaturas, pero a partir del miércoles con el avance de una cresta de aire sahariano vendrá lo peor, temperaturas verdaderamente elevadas. Durante esta mañana, paso de abundante nubosidad, hemos tenido una noche tropical con temperaturas que en la ciudad no han bajado de los 24 grados. Para esta tarde, ambiente más soleado, intervalos puntuales de nubosidad, tendencia a cielos poco nubosos despejados, seguirá soplando, el viento de levante, rachas en torno a los 30-35 km por hora. Y hoy las temperaturas alcanzarán valores muy próximos a los 30 grados. Mañana martes, ambiente más soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto, la masa de aire cálido comenzará a avanzar lentamente viento en calma primeras horas a partir de media mañana se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, mañana ya alcanzaremos en la ciudad una máxima en torno a los 31 32 grados una noche tropical por delante con mínimas que en la ciudad no van a bajar de los 24 grados y a partir del miércoles con una cresta de aire sahariano que nos va a acompañar hasta la semana que viene por lo menos 6-7 días estará con nosotros va a dejarnos temperaturas verdaderamente elevadas, el miércoles ya alcanzaremos valores en torno a los 32-33 grados jueves, viernes, sábado la temperatura irá subiendo de cara al sábado alcanzaremos ya los 37 grados, ambiente soleado, intervalos puntuales de nubosidad, viento muy flojo de componente marítima, niveles de humedad elevados, sensación térmica de bochorno, noches tropicales o ecuatoriales con temperaturas que no van a bajar de los 25 grados y paralelamente nos va a acompañar la calima, el polvo sahariano en suspensión.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 Son las 10 y 42 minutos de la mañana eh, y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta pero antes de irnos tenemos una última entrevista La Plataforma en Defensa de la Cruz del Paseo de Germanías pide una vez más que se paralice el proyecto de demolición de este elemento Desde la organización consideran que la decisión del equipo de gobierno de derribar el monumento se debe únicamente a intereses personales y les acusan de hacer oídos sordos a las 11.500 ...firmas recogidas para defender la Cruz. Además de la recogida de firmas, la Plataforma organizó una manifestación... ...el pasado mes de junio, para defender un símbolo que, como dicen... ...representa la unión y la paz. Pero el equipo de gobierno ha cuestionado las 11.000 firmas recogidas... ...porque aseguran que la mayoría son de personas que viven fuera de Iche ...e incluso en el extranjero. Pues bien, para aclarar la procedencia de las firmas... ...tenemos con nosotros al presidente de la Plataforma... ...Enrique Molina, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Rosalía. Bueno, ¿qué ha pasado con esto de las firmas? ¿Esas 11.000 firmas pues, de dónde? Con Dome? esto de las firmas, pues nosotros hemos tratado... ...en todo momento de ser lo más transparentes posible. Y de hecho lo hemos hecho. Y yo ahora, por supuesto, que me brinda esta oportunidad... ...pues también te la voy a, te la voy a decir con lo que hicimos nosotros a presentar esa firma. De esas firmas son en total las que presentamos 16.000, eh, creo que eran 240, por ahí 200, no sé, pero más de 16.000 y pico. De esas firmas dijimos que de abogados cristianos correspondían 9.500 más o menos. En Eche, en las mesas que se montaron para ello, y en las, mmm, las sucesivas en que hemos hecho personalmente cada uno de coger a nuestras amistades para ir recabando firmas en total han sido 6.700 eh, aproximadamente. ¿no? Bueno, pues, abogados cristianos todos sabemos de dónde procede, que es una asociación de ámbito nacional, Y que, pues, tiene entre sus objetivos fundamentales el hecho de, de defender la vida desde su principio hasta el final. Que es un, mmm, digo yo, es un, es un valor máximo, lo mismo que defender la familia y defender la libertad religiosa. Cosas que, por otra parte, están en nuestra Constitución y que estos abogados cristianos que constituyen esta entidad, pues apoya a todos aquellos que estamos recibiendo pues, porque en los últimos años estamos viendo y se está registrando por ejemplo, anualmente en España hay cerca de un centenar de ataques directos a la libertad religiosa cuando es algo que está amparado en nuestra Constitución se han hecho amenazas, insultos ...ataques contra cristianos... ...sacerdotes e iglesias... ¿eh? ...y bueno pues estos... ...esta asociación... ...siempre se hace solidaria... ...cuando... ...alguna, en algún lugar... ...de España... ...pues se produce... ...una situación como la que estamos viendo... ¿no? ...que por cierto pues se está extendiendo... ¿eh? ...pues por muchas ciudades de España... ...y por muchos lugares de España... ...hace poco por ejemplo pues hemos visto como uh, lo, lo, el, digo, el monumento a Juan Pablo II en el monasterio del Gozo, en, en esto, en, en Galicia, pues ha sido derribado también, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la cruz no hace daño a nadie. ¿eh? La cruz es un símbolo que está ahí. Algo, es algo que no está ahí donde, en el mismo símbolo, sino algo que trasciende ese símbolo. Uh -huh. Es decir, que para nosotros es lo mismo que si la fotografía de un padre que contiene a nosotros. ¿eh? Pues vemos esa fotografía y esa fotografía es algo que, que trasciende, no está ahí en esa fotografía. Es lo que hay detrás de eso. eso es el símbolo. Entonces, no es lo que yo defiendo a mi padre, que defiendo a mi madre. pues esta plataforma lo que tratamos es defender pues esas cosas que eh, para nosotros constituyen pues valores supremos que están uh -huh. impresos en nuestro corazón y que lo único que queremos es sencillamente que se nos respete. ¿eh? Enrique Enrique Molina, ¿considera usted desde cuándo la cruz dejó de ser un símbolo franquista? ¿En paseo ¿Desde de cuándo de de ¿De de la no, Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías dejó no, no, de ser para, para, un simbólico? No, Rosmarín, hoy se emplean una cantidad de tópicos impresionantes para tratar en un debate público eh, de, bueno, pues, de arrinconar al oponente. ¿no? Y entonces se emplea el franquismo, se emplea el antidemócrata, se emplean pues, una cantidad de tópicos al turno ya que pues, lo, está, lo estamos viendo, que lo único que hacen es crear división lo único que hacen es crear separación, es confrontación, es destruir, es dividir. Y dices, Dios mío, ¿a dónde vamos con esto? si Estamos en una sociedad que necesitamos todo lo contrario. Estamos volviéndonos una sociedad neurótica. ¿eh? ¿Neurótica por qué? Pues porque no sabemos olvidar Y entonces tenemos en presente una cantidad de agravios ¿eh? que dices, bueno, pero, pero si esta persona, ¿a dónde vas? ¿Eh? Si nosotros lo que tenemos que sembrar es precisamente todo lo contrario y es lo que significa ese símbolo, es la paz, es la unión, es la esperanza, es la fe, es el perdón es la alegría, son tantas cosas lo que nos dice a nosotros la cruz, que es la cátedra del amor, entre todos la realeza de Dios, es que hay tantas cosas para nosotros que no tenemos más remedio que defenderlas, como defendería mi padre, y como usted defendería a Rosmaría, pues todo lo que haga falta, pero no queremos desunión, queremos que se nos respete, y que además, en nuestra Constitución, ahí está contemplada la libertad de Dios, eh... que podemos... Sí, sí, sí, dígame. No, no, le pregunta, ¿la plataforma en defensa de la cruz eh, ha recogido firmas, continuará con la recogida de firmas, cómo van a Pero continuar ustedes culpa. defendiendo una cruz que eh, ya se ha adjudicado en la Junta de Gobierno el proyecto para que lo redacte un despacho eh, sin la cruz. El equipo de gobierno muestra que quiere cumplir, dice que quiere cumplir la ley de la memoria histórica y quiere derribar o suprimir ese símbolo que para ellos es franquista. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay una ideología que nacida precisamente pues de la cabeza de un, un, un señor que se llama Antonio Branchi, que usted sabrá quién es, ¿eh? como yo. Bueno, pues este señor ¿eh? dice Ay, que, que oye, lo que estamos asistiendo en todo este tipo de cosas es a una metástasis del marxismo. ...que yo creía que después de haber roto el muro de Berlín... ...esto se había acabado... ...pero da la impresión de que no... ¿eh? ...o sea... ...¿qué quería Gramsci?... ...vamos a hacernos con todas las estructuras de la sociedad... ...vamos a dividir... ...¿cómo?... ...pues con este tipo de cosas... ¿eh? ...lo mismo que estás haciendo con la ideología de género... ...tratando de dividir al hombre... ...separar al hombre y confrontar al hombre y a la mujer... ...pero por favor... Con la belleza que tiene la mujer, con el atractivo que tiene una mujer, con las grandes cosas que puede tiene una mujer. ¿Cómo es posible que, que podamos enfrentar a muchas cosas grandes que tiene la vida? Vamos a construir esa memoria histórica que ya de por sí lo que hizo fue eh, se, se, perdonar, se perdonó y, y se ocultó ¿eh? en la transición y que la resucitó precisamente Zapatero y que precisamente el señor Sánchez, pues, está continuándola. Y no solo Sánchez, sino... Y ahí ya me quedo perplejo cuando veo que precisamente nuestro señor Rajoy, después de tener una lección maravillosa, continúa con memoria histórica y te quedas perplejo diciendo, pero vamos a ver, ¿eh? si no sabemos perdonar... Yo tengo un amigo psiquiatra que estudié con él, ¿eh? que es muy actual, lo conoce todo el mundo, ¿eh? Enrique Rojas Marcos, que dice que la mejor manera ¿eh? de tener hoy día felicidad consiste en tener buena salud, parte, parte de la felicidad, claro. En tener buena salud y mala memoria. ¿Por qué? Porque el psiquiatra que está ahí en su banco de prueba cada día, está viendo que se están creando una cantidad de cuadros patos ¿eh? de patología psiquiátrica precisamente por no saber olvidar porque el perdón tiene dos vías ¿eh? una es perdonar y la otra que cuesta mucho es olvidar es como una llave que se tira al fondo del mar del mar y ahí queda así si somos así vamos a construir una sociedad sana una sociedad donde se va a poder, pues, superar todo tipo de infecciones. Perdón que diga esto, pero es que soy médico. Y como soy médico, me inclino a esa deformación profesional, se, se, se hace perceptible, ¿no? Por supuesto. Pues, Previene pre pre pre infecciones, el vivir bien, el vivir de esta manera, en concordia, en paz, en comunidad. Pues... Eh. se recubre el alma hmm. y se pintan sonrisas se está perdiendo la sonrisa pues, y eh... se están perdiendo cantidad de valores hmm. Enrique Molina, muchísimas gracias por eh, la versión de, de la plataforma en defensa de la cruz de Paseo de Germaníes y suerte con... Creo que, que muchísimas gracias a ti Rosemary por brindarme esta oportunidad y además decirte que, que si, Creo que me he explicado que no es una guerra. Que hemos pasado el punto negro de nuestra historia. Ya pasó. Vamos a olvidar. Vamos a reconciliarnos. Vamos a llevar un, brazo al un abrazo con todas estas cosas que se están perdiendo. Vamos a cantar por las calles. Yo he hecho hora de menos, por ejemplo, en Elche, en estos días. Estoy echando de menos cuando paseo por el centro de Elche. Digo, ¿qué Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Eh, a esta soledad, a esta desolación, cuando daba alegría en, el, en, el, en estos días. Todo el mundo sonreía. Bueno, todo Enrique, el mundo eh, estaba alegre. Eh, es la, Tenemos la, la pandemia, pandemia, tenemos la pandemia y los contagios encima. Enrique, muchísimas gracias. Los contagios son los contagios. Pero dices, hay una cantidad de incertidumbre aquí esto nos sí. llevaría mucho más. Sí, efectivamente, esto es otro tema. Muchísimas gracias, sí. Enrique. Hasta Muchísimas luego. Gracias a ti, encantado. Hasta luego. 101.4. Radio Marca.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 Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta, queda dos minutos para las once en punto. Rosa Lucas está preparada para realizar su programa entre amigos y también para acercarles las fiestas que estamos viviendo, sobre todo a lo largo de esta semana. Son fiestas eh, que no son las tradicionales, pero sí están formadas por actos musicales y también actos culturales. Eso sí, el alcalde ha pedido que lleven mucha prudencia, responsabilidad y les ha recordado que hay dispositivo de seguridad formado por 1.700 agentes que velarán para que esta semana sea una semana sin contagios y sin incidentes. Sobre todo van a perseguir los botellones. Nosotros nos vamos con la música a otra parte. Lanzamos ese primer single de Amistades Peligrosas que presentó Alto el Fuego. El pasado mes de mayo. Volvemos mañana martes. Hasta entonces.